gracias Pablo Ari eh, hoy hubo reunión de la comisión de libertad de expresión no exactamente si sí. pasan cosas importantes vinculadas a los medios de comunicación y no se publican en los medios de comunicación pasó hace un par de semanas cuando vos también estuviste en la en la comisión de libertad de expresión y fueron periodistas de distintos medios que sea o fueron despedidos o no cobran sus salarios o sus canales fueron allanados o cualquier tipo de problemas que tienen los más de mil colegas que están con problemas laborales en la ciudad de Buenos Aires y pasa de nuevo eh, ahora Hoy fueron los funcionarios eh, del Gobierno Nacional que fueron a la, a la reunión en la Comisión Interamericana de derechos Humanos el pasado 8 de, de abril a pedido de distintas organizaciones de la sociedad civil por lo que eh, produjo el Gobierno de Macri a partir del decreto número 13, que fue la Ley de Ministerios, a partir del decreto 267, que fue el decreto que eh, modificó eh, tanto la Ley de Medios como la Ley Argentina Digital, y las distintas resoluciones de eh, la nueva autoridad del ENACOM, que básicamente lo que están haciendo es declararon una situación de supuesta emergencia y temporalidad, y eso le dijeron a la Comisión Interamericana de derechos Humanos para eh, cambiar la legislación en términos de, de medios de comunicación, y en medio de esa emergencia y temporalidad están legislando a largo plazo, ¿sí?, y ganando tiempo en lo que están tratando de hacer de una nueva ley de comunicación que ahora te voy a contar, y me pareció muy impactante, primero dos cosas que también tenía que ver con el premio Mañeto Mañeto decía que el grupo Clarín fue perseguido durante eh, los años del kirchnerismo, tanto el, con la ley de medios, como judicialmente como económicamente eh, eh, sí. y eso se desmiente, primero judicialmente con que Todos los juicios que el grupo que alguien quería ganar los ganó y los sigue ganando. El único que no ganó fue el de la Ley de servicio de Comunicación Audiovisual e igualmente no la cumplió. O lo ganó sí. a través de los decretos de Macri, digamos. Exactamente. Y el otro dato que me parece importante, y ahora voy a, a lo que se charló y lo que no se charló hoy en la reunión con los funcionarios de NACOMES, en términos económicos. El año que se sancionó la Ley de Medios, que fue el 2009, el Grupo Karim facturó 6.678 millones de pesos y tuvo una ganancia de 290 millones de esos 6.678. En el año 2015, sí último año de gobierno del kirchnerismo, facturó 27.000. ...791 pesos... ...o sea, cuadruplicó su facturación... ...millones, mil millones... Eh, ...millones de pesos, yo sí. dije... ...27.791 millones Eso. de pesos... sí ...cuadruplicó su facturación... ...desde el año en que se sancionó la ley... ...al año que terminó el kirchnerismo... ¿sí? ...y tuvo una ganancia... ...de 2.915... ...millones de pesos... ...en el 2015... ...o sea, multiplicó por 10... ...la ganancia que tenía el año en que se sancionó la ley. O sea que claramente no hubo persecución económica, ¿sí? De hecho, las acciones de Grupo Clarín, cuando se sancionó la ley, valían 9 pesos, ahora llegaron a valer 158 pesos a principios de marzo, su récord histórico, o sea, un 1000% de crecimiento de las acciones de Grupo Clarín desde que se sancionó la ley de medios hasta ahora. Por lo tanto, los propios números, y estos son los balances que publica Clarín, si no les obliga, uno entra a la página de Grupo Clarín, puede ver todos los balances, todos los reportes de resultados, todos los estados contables, como los ponen ellos, pero estos son los datos que dan ellos, no estoy inventando nada que ellos mismos no publiquen, por lo tanto, queda desmentido. Ahora, ¿qué pasó a partir de que asumió Macri? ¿Y por qué era importante la reunión de hoy? Y ahí hay un dato también importante, hubo muy pocos diputados de lo que ahora es la oposición, o sea, del Frente para la Victoria, más allá de Remo Carlotto, que es presidente de la Comisión de Libertad de Presión, y que convocó a esta reunión, y algunos pocos eh, diputados, estaba Araceli Ferreira, estaba Seminara, estaban algún otro diputado, pero digo, muy poca presencia también de los diputados que, en su momento, acompañaron la ley de medios, en su momento acompañaron la ley argentina digital, y son las dos leyes que han sido destrozadas por este gobierno en beneficio de un... y digo, que tiene nombre y apellido, en beneficio del Grupo Clarín. Y hoy tenían ahí sentados a los responsables de ejecutar esto? Hoy tenían, eventos. y también no les obliga, fueron. Digo, fueron convocados, no fue Miguel de Godoy, dijo que había dicho que iba a venir, no pudo venir, pero digo, fue Silvana Giudici, fue Eduardo Bertoni, fue el secretario de Hechos Humanos, este Claudio Abruj, ¿Sí? y eh, Santiago Cantón había avisado que estaba de viaje no podía ir, pero digo fueron los funcionarios que son responsables, tanto eh, siendo parte de ENACOM, como el Secretario de Derechos Humanos, como Eduardo Bertoni, que fue parte de la comitiva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hoy justo charlaba de paso de esa vez con unos estudiantes de ETER que me hicieron una entrevista, me dijeron, esto no sale a ningún lado. Y no, no sale a ningún lado, y esto atañe específicamente a la concentración mediática que es cada vez mayor en la, en la Argentina. Y me, me pareció importante repasar qué significaron estos decretos. ¿sí? Sí. Porque lo hablamos eh, en diciembre, que fue cuando se, cuando se publicaron estos eh, decretos y de que empezaron a venir, pero parece que, que perdió vigencia. E insisto, el Gobierno Nacional está realizando supuestamente una nueva ley de comunicación con una comisión que designó a dedo a todas personas vinculadas al gobierno, o sea, desde Silvana Giudice hasta Andrés Gil Domínguez, que fue uno de los amicos curia de Grupo Clarín en sí. ante la Corte Suprema. ¿Al gobierno de la Corte Exactamente. Que convoca a quien quiere, que las convocatorias de todo lo que se aporta a construcción de una nueva ley de comunicación no son vinculantes, ¿sí? Y que es esa comisión la que va a redactar una nueva ley de comunicación. No sabemos en qué plazos, no sabemos qué es lo que va a tener, el año que viene su electoral, por lo tanto, no se va a tratar en el Congreso Nacional. Y en todo ese tiempo, mientras no haya una nueva ley de comunicación, siguen vigentes estos decretos por los cuales, en el ENACOM, y esta es una de las cosas que era importante plantearle hoy a los funcionarios, de siete miembros que tiene el nuevo ente, el ENACOM, que reemplaza al AFCA y al AFTIC, de los siete, 4 los designa directamente el Ejecutivo. Y de los otros tres que faltan, uno más representa a la primera minoría, a una de las minorías del Congreso, que es el propio Ejecutivo gobierno. Por lo tanto, de siete, van a tener cinco miembros. Así sí. arranca la conformación de este de este nuevo de este nuevo ente, era, la, la mayoría automática de la CONCOM. Exactamente. Más allá de que además este los nuevos los que están ahí son Silvana Yushych, que obviamente está vinculada al Grupo Clarín, Ever Martínez que está vinculado al Grupo Telefónica, Alejandro Pereira que está vinculado al Grupo Antena 3. Ever Martínez no está más. Ahí es donde Ever Martínez se pasó a Clarín. Bueno, venía de Telefónica la, un ratito que te doy Mirá, venía de no el otro dato que es muy impactante que es que los directores del NACOM los puede eh, remover Macri, digo el, el Poder Ejecutivo sin causa digo, si, imaginemos que el Frente para la victoria o, o otra minoría del Parlamento nombra un director, Macri dice no lo quiero y lo, y lo descarta y lo más importante y esto quiero resaltarlo el artículo 7 del decreto 267 elimina los límites antimonopólicos para el cable Porque dice que el cable no es más un servicio de radiodifusión, es un servicio TIC, porque presta supuesta eh, vocación de ir hacia la convergencia. Por lo tanto, no tiene límites para transferir licencias, no tiene límite del 35%, no tiene ni siquiera el límite de producción nacional de lo que tienen que poner, no tiene ni siquiera el horario de, de, de protección al menor. Sí, sí. ¿Sí? eliminaron todos los límites, tanto de concentración como eh, de producción eh, nacional. Así que bueno, temas y bueno, otro día para, para hablar más adelante, pero digo, temas que hoy se tendrían que haber eh, tratado y profundizado en esta, en esta reunión que hubo de la Comisión de Libertad de Fesión, que que insisto. Atañe a los medios y los medios no lo cubren. La verdad que sí, eh, la verdad que te escucho absorto, Ari, o sea, algunas de estas cosas la, la, más o menos las comentábamos, las hablamos fuera de micrófono y lo que me sale decirte Nos hace falta un diario para publicar estas cosas.